Aunque se entiende perfectamente, os lo digo Lo que no te mata, dice la canción Lo que no te mata, no te hace más fuerte think you, the me. Think had the last you think that everything good is gone Think you don't know me you're dead wrong What doesn't kill you makes you stronger stand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 O sea, ¿me, me estás jorobando el día hasta pasado mañana? Claro, es que tenemos poquito la ciudad es que, de esas cosas sí, sí, sí. un poquito mal. Esto es un poco procrastinar, en cierto modo. Es decir, dentro de dos días te voy a joder mucho. Pues no, joderme ya por lo menos, ¿no?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 El dolor no llama la fuerza, el dolor llama al toro. Lo que no te mata no te hace más fuerte. Madon Martínez, mil gracias. Un abrazo.